Eso es lo que ha sostenido el ministro Barañao frente a un caso, bueno, aplicable en general y dicho en general, pero aplicable al caso Noble Herrera. Y precisamente estamos en comunicación con el ministro. Ministro Barañao, buen día. Geraldine Murizasco, Joscar Martínez, en Morán, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida. Buen día, ministro. Gracias por atendernos. Ahí, alrededor de este caso Noble Herrera, además de los años que lleva el, el expediente judicial, se ha <coughs> puesto en tela de juicio la seriedad y la seguridad del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es donde estos ya hombres, eh, un hombre y una mujer ya eh, adultos, ponen en duda porque dicen que, que no... no que no les ofrece garantías y que, en fin, que ellos quieren hacerlo en un ámbito privado y chequear esa información solamente con los datos genéticos de dos familias. Así es. Bueno, acá hay que diferenciar los casos. Yo creo que lo que se ha dado a entender es que no sería confiable las determinaciones del banco de datos genéticos. es insostenible por el hecho de que este banco está sometido a rigurosos controles internacionales, ha dado prueba de la seriedad y rigurosidad de sus determinaciones a lo largo de todos estos años. Y por otra parte, lo que um, se supone es que podría fraguarse, por así decirlo, un falso positivo. Uh -huh. no, no se plantea el caso de que dé negativo, y con lo cual supongo que eso no plantearía problemas para para esta parte. pero lo que están dando a entender es que podría fragarse un, un falso positivo, y eso no es posible de ninguna manera porque eso es... Eh, eh, implicaría alterar la composición genética, la, la secuencia de bases del ADN de una persona. Uh -huh. eso es un dato fijo y mutable, no es ni siquiera como la glucosa o el colesterol que podrían variar de un momento a otro, que por más que uno lo verifique, podría dar un valor distinto. Uh -huh. esto, esto es un dato fijo y mutable y que además... Eh, en, el en el eventual caso de que diera positivo, eh, nada opta para que eh, estos chicos, digamos, o los eventuales eh, familiares que pudieran verificar verificaran las veces que, que, que quisieran ese dato, digamos. Es algo que no cambia con el tiempo eh, y no habría ningún motivo por el cual alguien se eh, negase a verificar esa, esa identidad. Entonces, no, no hay ningún sustento para esa suposición de manipulación eh, de los datos. Eh, por otra parte, eh, este, eh, este banco está, sigue actualmente de la dependencia del Hospital Durán, del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y nuestro ministerio eh, ha asumido los costos de, de todas estas determinaciones que implican no solo los delitos de esa humanidad, sino eh, distintas causas judiciales que están pendientes. Uh -huh. Y además, hemos eh, convocado la Comisión de Expertos de primer nivel de la Universidad de Buenos Aires. De la Organización Mundial de la Salud, del sector privado, para que eh, elaboren la reglamentación del, del, de la ley que implica la organización del Nuevo Banco y que eventualmente eh, supervisen eh, todos los procedimientos que tengan lugar de ahora en más hasta la Constitución del Nuevo Banco y que den todas las garantías de que no eh, ha, ha habido ningún tipo de, de, de error o, tergibre, o manipulación de, de la información. Este banco genético ha resuelto ya muchísimos casos de, de la misma índole, ¿no? Así es, además de, bueno, hay un chicos que han sido identificados eh, y no, no ha habido ninguna este, ningún problema, sobre todo con las eh, metodologías actuales que, que dan un, prácticamente un 100% de certeza, es decir, no, no, no hay posibilidad de, de equivocación. Digamos que esos 101 nietos, eh, hijos de detenidos desaparecidos, eh, dan testimonio de todo lo que usted está señalando y echa por tierra cualquier eh, planteo en sentido contrario, que más parece una excusa que otra cosa por estas horas. Sí, yo creo que además es una, eh, es, es una conducta mm, curiosa, digamos, porque tanta prevención y... y este... genera suspicacia, digamos. Es como que eh, existiera la certeza de que realmente hay un parentesco y que esas muestras están en el banco. <ríe> de lo, eh, uno supondría que de, de estar convencido de que no hay ninguna posibilidad serían los primeros interesados en, en, en analizar y comparar con todas las muestras existentes para acabar de una vez por todas con esta con esta duda, ¿no? Mm. Es decir, creo que cuanto más se insiste en negarse a A esta determinación, este, lo que están haciendo es aumentar las presunciones de que realmente hay, hay, hay algo que se conoce que no se, que no se ha hecho público. Que se quiere ocultar, claro. claro. Y, y esto es un caso emblemático, además de, los, de lo que significa desde el punto de vista del de, de poder, porque incluso eh, no ha faltado quien les asegure a estos dos chicos... que en el supuesto de que fuera confirmada la identidad procedente de detenidos desaparecidos, ni siquiera la cuestión de la herencia estaría en juego. Claro, ese es, es un tema este, realmente distinto y, y digamos no habría un perjuicio eh, para ellos. Yo, yo creo que por el contrario, el conocer la identidad es, es, es un derecho este, natural y que ellos deberían haber reclamado, pero... evidentemente este, hay, hay otros factores en juego. Lo que no se termina de entender, ministro, es que si la señora de Noble que ha admitido públicamente que estos dos chicos son adoptados, ¿por qué la negativa eh, cerrada a que se compruebe de dónde, de dónde viene el origen de estos chicos? Sí, yo no, no tengo una explicación para, para esa postura. Este, y por, y por el contrario, si uno... piensa que está siendo injustamente eh, eh, involucrado en un hecho, se debería ser el primer interesado en demostrar por todos los medios que, que está libre de culpa y cargo. Exactamente. Bueno, nos quedamos con esta aseveración y esta, esta seguridad que usted nos da en cuanto a que el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene controles nacionales e internacionales como para desvirtuar absolutamente cualquier posibilidad de manipulación de información genética. No, así es, y bueno, nosotros estamos respaldando la, la acción de la doctora Belén Cardoso, que es la que está a cargo de ese banco en este momento, y que interinamente va a continuar con estas funciones. No queremos alterar ninguna de las condiciones que se han dado para que no haya ningún motivo de impugnación de, de una eventual determinación que se haga en el, en el futuro cercano. Ministro, ¿en cuánto tiempo van a estrenar Casa Nueva ahí por el barrio de Palermo? Eh, bueno, en, está prevista una inauguración en diciembre, por lo menos ya de toda la, la nueva estructura, eh, a partir de ahí bueno, queda la parte de, de instalación de, de mobiliario y más, estaremos mudándonos en mayo, pero la inauguración del, del edificio está prevista como cierre de los festejos del Bicentenario alrededor de diciembre. El hecho de que su especialidad haya alcanzado el rango de Ministerio ya es una, una cuestión inédita y bastante interesante. en estos tiempos que corren, me parece. Eh, así es, y creo que ha sido una decisión histórica y, y estamos convencidos de que ahora más esto va a ser una política de Estado, es decir, que no ha sido una decisión de este gobierno, sino que hoy por hoy es impensable eh, que las ciencias y tecnología no estén eh, profundamente eh, asociadas al resto de la actividad política con el mismo nivel que, el, que las otras áreas de gobierno y contribuyendo efectivamente al desarrollo social y económico del país uh -huh. al servicio de eso Ministro, gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires Gracias a ustedes Hasta luego Estábamos en comunicación telefónica con Lino Barañao él es el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Chinito y es, obviamente, de quien depende el Banco Nacional de Datos Genéticos Otro Día